Buenos días a todos y a todas. Eh, hoy es viernes, eh, 23 de septiembre, y esto es Berrión, el magazín de actualidad eh, de Berriozar, aquí en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM. Como habréis notado, hoy no está Chari, hoy estoy yo solo, el que os habla, John Orzaiz. Eh, Chari volverá el lunes que viene, ya que, como todos sabéis, bueno pues hacemos eh, los programas tanto en euskera como en castellano. Eh, así que el lunes, que volveremos a hacerlo en castellano, volverá a estar Chari eh, conmigo. Y el miércoles también, los viernes, pues me toca estar a mí solito. Pero bueno, yo encantado por estar con todos vosotros, eh, con todas las personas eh, que nos escucháis eh, a través del 100.8 de la FM o por internet en www.eguzquiplaza.net Y hoy tenemos un programa bastante interesante con muchas, eh, muchos temas eh, de los que hablar. Hablaremos, por ejemplo, de los UNOS, y no me estoy refiriendo a los de Atila, sino al grupo unos mc a la asociación eh, motera que se reúne, bueno, que tiene su sede aquí en, en Berriozar, y que este fin de semana celebrará su Oktoberfest, su fiesta de la cerveza. Eso será dentro de unos minutos cuando hablemos con eh, su presidente con josean también hablaremos sobre eh, una, un medio de comunicación una revista eh, con la que compartimos nombre con la revista berriozar eh, que ha sacado su número de septiembre con este número de septiembre comienza un nuevo curso después del parón veraniego y bueno pues hemos querido estar con su director con eh, el fotógrafo iñaki vergara <risa> Sin embargo, antes de todo eso, pues eh, daremos todas las noticias eh, de carácter internacional, nacional, regional y local. Por supuesto, todas las noticias de Berriozar tienen cabida aquí en el magazín Berrión. Música Así que sin más preámbulos, eh, ahora mismo, las nueve y siete minutos de la mañana, damos comienzo a la edición del 23 de septiembre de Berrión, en Berriozar y Riatia. Comenzamos, como decía, por las noticias. pues con las eh, noticias de carácter internacional eh, empezamos hablando de economía y es que el G20, el grupo de las 20 naciones más poderosas del planeta, eh, ha prometido una respuesta fuerte y coordinada a las actuales turbulencias económicas y eh, se refieren a los problemas por los que atraviesa la economía mundial y a las actuales eh, turbulencias de los mercados en un comunicado consensuado durante una cena de trabajo de los ministros de finanzas en washington el g20 cita como desafíos los riesgos derivados de las tensiones en los mercados de deuda soberana la fragilidad del sistema financiero la turbulencia en los mercados el débil crecimiento económico y una inaceptable y un inaceptable perdón nivel de desempleo los ministros se comprometieron igualmente a hacer todo lo necesario para asegurar la estabilidad del sistema bancario y a aplicar las medidas prometidas en los planes de ajuste presupuestario. Y de Washington nos vamos eh, al mundo árabe, a Yemen, ya que el presidente Saleh eh, ha regresado a Yemen tras más de tres meses en Arabia Saudí. Ali Abdallah Saleh, el presidente yemení, ha regresado eh, hoy viernes a su país tras un tratamiento médico de más de tres meses en Arabia Saudí, según una información de la televisión estatal recogida por los eh, canales árabes. Saleh ha permanecido en este tiempo en Arabia Saudí para ser tratado de las heridas que sufrió durante un ataque al Palacio Presidencial de Sana'a el pasado 3 de junio en medio de masivas protestas contra su régimen. Yemen vive una revuelta popular eh, con protestas, como comentábamos, para pedir la marcha de Salé precisamente desde el pasado 27 de enero y el regreso de Salé coincide con un aumento de la violencia. Al menos cinco personas murieron ayer en combates en Sana'a entre un grupo tribal opositor y otro fiel al régimen de Salé. Y de Yemen, nos vamos a Madrid, concretamente a la Audiencia Nacional, donde se hizo pública la sentencia del caso Bateragune. Bien, pues eh, ahora mismo, ahora que eh, agentes políticos, sociales y sindicales eh, se están movilizando, de hecho ya se movilizaron ayer en respuesta a esta sentencia, convocadas por agentes políticos, sociales y sindicales, como decíamos, ayer por la tarde se celebraron en Bilbo Donostia, Vitoria Gasteiz e Iruña, concentraciones en respuesta a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Bateragune. Las movilizaciones se desarrollaron bajo el, el lema e es, sigor es". No más juicios, no más castigos. Estas concentraciones han sido el preludio de la manifestación que agentes políticos, sociales y sindicales han convocado para mañana sábado en Bilbo. Ayer, la izquierda Bertale llamó a participar en estas movilizaciones en una comparecencia en la que señaló que la sentencia escrita de antemano por el llamado caso Bateragune o los intentos de impedir la inscripción de Sortu como partido político muestran que el Estado y sus gestores políticos le tienen verdadero pavor a una situación de libre confrontación de ideas y proyectos. Son las palabras de eh, los miembros de la izquierda abertale que comparecieron ayer. Y hablamos ahora del Parlamento de Navarra, ya que se acaba de aprobar una ley de excepción para poder modificar los contratos públicos. El Gobierno de Navarra podrá modificar de forma unilateral y sin previo aviso todos los contratos públicos de aquí hasta final de año. En nombre del interés público podrá revisar, atrasar los pagos e incluso dejar sin efecto contratos administrativos adquiridos previamente, siempre que tengan como finalidad la estabilidad presupuestaria, criterio que en cualquier caso establecerá el propio Ejecutivo, el propio Gobierno de Navarra. La ley fue aprobada ayer en el Parlamento por el procedimiento de urgencia con los votos de UPN y PSN, que gozan de mayoría absoluta en la Cámara. El voto en contra de Nafarro Abay, Bildu e Izquierda Esquerra y la abstención del Partido Popular, que denunció la inseguridad jurídica que genera y que, al igual que los grupos de izquierda, atribuyó a la gestión del consejero, el consejero de Economía, Álvaro Miranda, la responsabilidad de haber llegado hasta este punto. Se trata de una medida de carácter excepcional, sin precedentes en Navarra, con la que el Gobierno autonómico pretende poner freno al gasto público y cumplir con el objetivo del déficit del 1,3% del PIB fijado por el Estado para el cierre de 2011. Un requerimiento que exige un recorte presupuestario de 327 millones de euros, la mitad de los cuales son inversiones que el Ejecutivo pretende retrasar al próximo ejercicio. Eh, labor que van a ver notablemente facilitada ahora con esta nueva ley que aprobaron ayer. En cualquier caso la norma solo será efectiva hasta final de año y también permitirá a los ocho consejeros del gobierno mover de unas partidas a otras las cuantías presupuestarias que consideren prioritarias sin necesidad de contar con el aval parlamentario. Incluye además una reforma del impuesto de sociedades para incrementar el pago a cuenta de las 240 empresas que mayores beneficios dieron el año pasado y con la que el Ejecutivo tiene previsto ingresar un anticipo de 14 millones de euros a devolver en la declaración del próximo año. Y hablamos ahora de Teatro del Teatro Gallarre más concretamente, ya que ayer José María Sin afirmó que no deseaba ser gerente del Teatro Gallarre mientras Enrique Maya siga siendo presidente de la entidad. Eh, concretamente dijo lo siguiente: "El señor Maya ha traspasado una línea roja, la que separa a un demócrata de un déspota", así se manifestó ayer el actor y gestor cultural José María Sin durante la rueda de prensa que ofreció para responder al alcalde de Pamplona que el pasado 8 de septiembre afirmó que Asin no puede ser una persona de su confianza por haberse expresado claramente en contra de UPN, en referencia a una carta de Asin en la que abogaba por el cambio político en Navarra y que también firmaban... Eh, personalidades como Moncho Armendariz o Aurora Beltrán, entre otros. José María Sin fue elegido gerente del Teatro del teatro Gallarre con la mayoría de 14 votos frente a 11 el pasado día 5 de agosto durante una reunión de la Junta Rectora de la Fundación Teatro Gallarre. Sin embargo, Enrique Maya, presidente de la entidad en su condición de alcalde, no ha querido hacer efectivo el nombramiento alegando que los estatutos estipulan que debe ser él quien proponga el, al candidato y durante ese tiempo el gestor cultural ha permanecido En silencio, pero eh, al parecer las declaraciones que el señor Maya hizo el 8 de septiembre eh, bueno pues eh, han obligado, según eh, dice así a responder. Eh, este gestor cultural eh, subrayó ayer que las reacciones expresadas por el alcalde son un ataque directo a un derecho fundamental reconocido en la Constitución como es la libertad de expresión, así como el derecho a no recibir represalias por ejercerla. Y ya llegamos al bloque de noticias locales, al bloque de noticias de Berriozar y hablamos de una noticia que nos ha hecho llegar el ayuntamiento y que ha decidido cambiar la ubicación del mercadillo de los sábados. Debido a las obras de reurbanización de la Plaza Euskal Herria, el mercadillo semanal de los sábados se traslada de lugar a partir de mañana mismo, 24 de septiembre. La nueva ubicación del mercadillo será en la calle Errota, entre las calles Cañada Real de las provincias y la calle lanceluce situándose junto a la escuela infantil que actualmente está en construcción. Este cambio permitirá, por un lado, que los vecinos y vecinas de la zona contigua al centro de salud no vean reducida en su totalidad la zona de aparcamiento y, por otro lado, eh, se pretende dotar al mercadillo de una zona más amplia y confortable y con un mejor acceso. Más noticias. Eh, la Bercho Escola vuelve. En octubre comenzará por cuarto año la actividad de Bercho Escola de Berriozar, abierta tanto a jóvenes como a personas adultas. En ella se pueden aprender las técnicas del bercholarismo y se trabaja la capacidad de comunicación oral en euskera por medio de esta expresión cultural de gran relevancia. Las Bercho Escolas están teniendo una gran expansión en los últimos años y están siendo la base de la renovación y el éxito actual del bercholarismo la matrícula puede hacerse en los teléfonos del nafarraco de la nafarraco berchcho sale el carte a el 948 14 37 47 948 14 37 47 y también en el servicio de Euskera, el 948 30 59 948 30 03 59 Y otra actividad relacionada con el euskera, una actividad de tiempo libre infantil para los sábados por la tarde a partir de octubre. A través de talleres de juegos, esta propuesta persigue crear grupos estables para impulsar la utilización del euskera a la vez que ofrece a los chiquis la posibilidad de pasárselo bien el fin de semana. Esta actividad está dirigida a las niñas y niños con capacidad de comunicación oral suficiente en euskera que estudian entre tercero y sexto de primaria. Más información e inscripciones hasta el próximo martes martes en el servicio municipal de Euskera en el 948 3003 59 o en el si en la siguiente dirección de email euskera@berriozar.es euskera@berriozar.es se trata de una actividad organizada por el Ayuntamiento de Berriozar, eh, la sociedad Torroca y Topagunea. Y hablando de Euskera, no podemos obviar el Euskararen Astea, la Semana de la Euskera que se celebrará a partir del próximo lunes, día 26 y en el que podremos disfrutar de un amplio programa. Por ejemplo, el mismo lunes, día 26, a las seis y media, se impartirán clases de euskera gratis en Lanceluce, en la Plaza Donantes y alrededor del Ayuntamiento. El martes, por ejemplo, eh, a las 7 tendrá lugar una charla bajo el título y el euskera Paqué en el Culturgune. El miércoles, a las seis, eh, partidos de pelota y eh, juegos eh, infantiles en el Parque Lanzeluce y a las 7 y media el Club de Lectores de el Irak Urle Kluba en eh, la biblioteca el jueves eh, por la tarde a las 7, Izan Euskaldun eh, la presentación pues de esta iniciativa en el Euskaltegui de AEC Austalor, el viernes eh, un triquipoteo desde el Kultur Gune a partir de las 8 y media, el sábado día 1 de octubre eh, tendrá lugar bueno pues la mayor parte, el grueso de las actividades con un amplio programa en el que tendremos bueno pues eh, comidas populares, el minzódromo del que os hablábamos el otro día Batucada, una cena y un eh, concierto a cargo de Baserritars y Pochoca Punk y ya por último el domingo día 2 eh, una marcha de bicicletas a las 12 del mediodía desde el parque Lanzeluce eh, bajo el lema Euskaras Bicicletas Y más citas culturales, este mismo sábado comienzan los actos de celebración del 33 aniversario de la sociedad Los Cubas, que surgió en 1978 y que están de celebración. Mañana, el sábado, a las 8, tendrá lugar una mesa redonda en la que se hablará sobre la relación entre Los Cubas y las fiestas en el propio local de la sociedad. Y al acabar tendrá lugar un lunch y a partir del lunes habrá una exposición exposición de fotos de los cubas en el local eh, que permanecerá abierta de 7 de la tarde a 9 de la noche, aunque el día grande, el día grande de estas celebraciones tendrá lugar el sábado de la semana que viene, el 1 de octubre, eh, ya que a partir de las 11 tendrá lugar una exhibición de perros mushing en el parque Basoa y al acabar se darán paseos a niños y niñas en los trineos tirados por los perros a las 2 y media una comida de celebración del 33 aniversario en el bar restaurante 101. Y a las 8 de la tarde un concierto de rock con el grupo El Tren en el propio local de la sociedad Los Cubas. Desde aquí nuestras más sinceras felicitaciones, Zorionac, a Los Cubas en su 33 aniversario. Y para acabar con este bloque informativo, os hablaremos de los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol. Eh, todos los partidos de las diferentes categorías de este de este club eh, de fútbol tendrán lugar mañana, durante todo el día. Así, eh, el equipo de primera regional se enfrentará al Don Esteve a las 4, aquí mismo en Berriozar. Eh, también aquí, eh, aunque a las 6, el equipo juvenil se enfrentará al Beriaín. Y el cadete A se enfrentará al amigo a la una del mediodía. El equipo cadete B eh, tendrá como rival al San Ignacio a las 4 de la tarde en el pabellón de la UPNA, de la Universidad Pública de Navarra. Y el infantil A se tendrá al Burlades en frente a las once y media aquí en Berriozar. El Infantil B en cambio se enfrentará al Urbasa a las 10 de la mañana también aquí en nuestra localidad y en cuanto a fútbol femenino un solo partido a señalar el de Regional F, el equipo de Regional F de Berriozar Club de Fútbol que se enfrentará al Marcilla en esa localidad en Marcilla a las 5 y media de la tarde. Y esto ha sido todo en cuanto a las noticias de hoy. Eh, enseguida eh, pasamos a las diferentes entrevistas que teníamos eh, previstas para hoy. Por un lado eh, tendremos aquí a josean de los Unos MC, del grupo eh, motero Unos MC. Y por otra parte a Iñaki Vergara de la revista Berriozar. Unos minutos de música y volvemos enseguida. on that buddy Y como os comentaba antes, eh, hablamos ahora de la Oktoberfest, de la fiesta de la cerveza que se celebrará mañana a cargo del grupo Unos MC. Y tenemos precisamente a su presidente, a José Antonio Murugarren. Eh, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eh, como comentábamos, bueno, pues, eh, se celebrará mañana no esta, esta Oktoberfest y creo que es la quinta edición que celebráis ya. Sí, sí, esta es la quinta edición, si ¿sí? empezamos desde las 12 del mediodía en el club y nada, pues se dan de actividades, pues nada, se van a servir varias clases de cerveza, perritos calientes, hamburguesas también abre la cerveza artesanal que hace que hace el club. Ajá. Ahora unos litros. <risa> bueno, la no... de está buena. <risa> <risa> bueno, aún aún no se ha mordido nadie. <risa> a partir de qué horas podremos sí, eh, por ejemplo pues, se puede pasar a partir de las 12 del mediodía. Ajá. Esto todo? será en los locales del, del club del, de los unos. Sí, sí, es, sí en la calle Calle Berridos. Sí, es, al lado de la ludoteca. Del ayuntamiento sí uh -huh. eh, y bueno digamos que es una actividad abierta a todo el mundo que puede sí. que puede sí, pasarse todo aquel que quiera Así es, está abierta a todo el mundo a motoristas amigos no amigos a vecinos del barrio de buen rollo no, no hay ningún problema uh -huh. sí. eh, son, es una, la quinta la quinta edición de esta, de esta fiesta que eh, aún lo motero con, con lo alemán también ¿no? con esas eh, fiestas de la cerveza que son muy muy típicas en, en alemania eh, cómo se os ocurrió empezar a organizar este tipo de fiestas pues fue de una forma que dijimos hay que hacer alguna cosa que no sea común tampoco en el mundo de, de la moto no uh -huh. y buscamos un poquillo y dijimos oye pues a la hora de meter algo motorista pues sí. darle como, como una actividad diferente no porque mismo eh, no sé que la gente no vea solo un poco y abrirnos un poco a lo que es el, sí. el público y la gente ¿no? que quiere venir un un vecino de Berriozá, pues indudablemente uh -huh. que invit invitado está, ¿no? Sí, sí, sí, sí, además así, bueno, os conocen os conocen mejor y así ven es. que, bueno, que no sois un grupo cerrado que solo os dedicáis a lo vuestro, sino que también organizáis actividades culturales, sí. pues, de, pro de provecho y de, de, de, para enriquecimiento del pueblo, ¿no? Así es, sí. El, en Juni hicimos una pequeña concentración uh -huh. y ahí en La Chopera que salió muy bien, que vino gente del pueblo que nos felicitó, que les gustó, uh -huh. eso es lo principal, ¿no? Y este año también, pues, dentro de lo que son la, de las actividades, pues vamos a hacer a las cuatro y media de la tarde, tenemos una ruta, sí. tenemos unas cuantas motos a dar una vuelta por ahí, luego volvemos y a las siete y media de la tarde tendremos concurso de jogatira y campeonato de pulsos también. Ah, bueno, pues eso también es bueno saberlo para todas aquellas personas que les gusten, eh, bueno, pues eh, los, tanto los Eric Irola como toda, un poco todo este este tipo de eh, actividades de fuerza, etcétera, ¿no? Así es, sí, un poco pues para variar la, las cosas de la tierra <risa> con los pulsos. Sí, sí, o sea, sí. Sí, sí, el son cosas que a la gente les gusta y se anima. El año pasado lo, lo hicimos y oye un campeonato por equipos uh -huh. y ya está. Y este año pues ya esperamos que también se apunte gente. Bueno, y <risa> si... Es lo ¿apuntarse se pueden apuntar allí mismo o cómo...? Sí, sí, sí. Si tienen que ir al local, pues uh -huh. hacia, a partir de las seis y media tarde, sí. Y pues eh, te podrás apuntar por grupos de seis personas, mm -hmm. creo, para la segunda tira. Mm -hmm. y, y nada, te apuntas por, equ por equipos y luego cuando se hacen varios equipos, pues hacia las siete y media así empezará el tiro mm -hmm. y luego cuando acabe tendremos el cambiado de pulsos, que ahí es individual, el mm -hmm. que quiera. ¿no? masculino sí, sí. y femenino masculino y femenino, para todas sí, aquellas sí, sí, personas que, sí, sí. Que, que quieran probar así es, así es, yo me, me parece que yo no me voy a animar, que yo soy de mano frágil y no, no, no, no me oye, apetece que me la haga, hay, hay de todo de los de manos frágil hasta hasta los, hasta los brutos muy bien, perfecto, pues eh, bueno, sabemos que, que tienes que tienes mucha prisa, te hemos pillado pues en un momento un poco sí, sí, nada, un poco tranquilo. delicado joseán no así preocupes. que bueno no, no te quitamos más tiempo, eh, te agradecemos que hayas estado con nosotros contándonos, bueno, pues eh, en qué va a consistir esta fiesta de la cerveza y os deseamos mucha suerte para mañana y para todas las, las ediciones y todas las actividades que organicéis. Así es, que sepáis que estáis, tanto vuestro equipo de la radio como lo, la gente de Berrioca, pues que estáis invitados. Bueno, pues problema. muchísimas gracias. Es que es ricasco, Joséán. Venga, vosotros. Venga, gracias, ale... es que es ricasco. Tenemos que pedir disculpas por la brevedad de esta de esta entrevista, pero ahora al contactar con eh, Josean, con con José Antonio Murugarren nos ha dicho que eh, tenía, bueno, pues que le han surgido unos imprevistos, que se tenía que marchar ahora mismo y bueno, pues eh, sin embargo, bueno, ha, ha intentado eh, explicarnos de manera breve en qué va a consistir esta Oktoberfest, esta fiesta motera que a pues la tradición alemana de las fiestas de la cerveza con ...bueno, pues eh, la actividad motera propia de este grupo de los Unos MC. Como comentábamos, será la quinta edición de esta Oktoberfest Biker... Eh, ...que tendrá lugar en el local eh, El Azote de Dios, en la calle Caleberri 2 eh, Bajo y eh, el año pasado ya celebraron su sexto aniversario como club y ahora tres meses eh, el, el pasado año no perdón el pasado mes de junio eh, celebraron su sexto aniversario como club y ahora tres meses más tarde organizan la quinta fiesta de la cerveza motera y como bien ha explicado josean las actividades eh, se llevarán a cabo a partir de las 12 del mediodía entre las que habrá bueno pues degustación de distintos tipos de cerveza eh, salchichas alemanas en música, mercadillo biker de segunda mano eh, cerveza de elaboración propia a la que han llamado Unos Brau y bueno pues a partir de las 7 diferentes concursos como el de Socatira o Pulsos destacando la vuelta en moto que se realizará a las 4 y media de la tarde De todas formas, eh, si queréis ampliar información en torno a esta actividad, eh, tenéis una página web, la de unosmc, en, eh, unos mc en 3www.unosconhunosmc punto com eh, o si no en los teléfonos seis siete cinco o seis cuatro seis siete77 tres o seis cuatro seis Enseguida hablaremos con nuestro segundo invitado del día, con Iñaki Vergara, director de la revista Berriozar, que acaba de sacar su número de septiembre, su número 41. Pero antes vamos a escuchar eh, un poquito de música... Eh... Tenemos aquí el disco 21 de la cantante Adele y os vamos a poner la canción Someone Like You. I heard that you'll settle down you found a girl in your married man I heard that your dreams came to guess she gave you things I didn't give to you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 and mistakes their memories made Who would have known how Estamos aquí con el director de la revista Berriozar, Iñaki Vergara. Kaixo, buenos días. Kaixo, buenos días. Eh, y ha salido, como comentábamos el número 41 de la revista eh, el de septiembre, precisamente ¿Sí? y que, si no me equivoco está dedicado eh, no exclusivamente, pero sí en su mayor parte a las fiestas, ¿no? Sí, la verdad que el evento más destacable en agosto son las fiestas y como siempre se hace la revista el mes anterior pues la verdad que la mayor parte de la revista está dedicada a fiestas uh -huh. eh, En concreto, bueno... Digamos que se tocan todos los palos de las fiestas, pues eh, tenemos los homenajes y los premios que se repartieron eh, antes del, del chupinazo, ¿no? Eh... Sí, son un poco los premios que se entregan, sobre todo los que hemos volcado en los premiados locales, porque uh -huh. sí que se entregan los premios a carteles y a... Ya fotografía de igualdad pero nosotros nos entra un poco en, en los premios en los premios locales Ajá. entonces sí que está más destacados los primeros locales del, del pueblo de los dos altos dos partes sí con entrevistas pues a, a los ganadores tanto en cuanto a carteles como fotografías uh -huh. de igualdad sí. tanto eusebio como apache que son uh -huh. sí los dos destacados este año uh -huh. en los carteles en las fotografías pues son los que les hemos hecho las entrevistas destacados uh -huh. un poquito más adelante encontramos ya eh, bueno aparte de eh, un amplio reportaje fotográfico sobre sobre las fiestas ¿no? que creo que es una pequeña seña de identidad de las entrevistas también su tratamiento de la fotografía y el hecho de que, de que sea muy visual. Sí, intentamos que sea visual porque al final sabemos que a la gente le gusta ver se le gusta aparecer que aparezcan los amigos, que aparezcan todos, entonces lo que intentamos es cubrir un poco todos los eventos de fiestas y dar un poco fuerza a la imagen en la revista. Uh -huh. Y siguiendo con fiestas tenemos también el eh, concierto tenemos música eh, ya en las, en las páginas en las últimas de la, de la revista, no sí después de acabar un poco con el repaso de fiestas eh, tenemos el sobre todo lo que más nos hemos centrado un poquito fue toda la música que teníamos en, en fiestas eh, intentamos estar en casi todos los conciertos que pudimos incluso mm. llegamos algunos hasta los que se suspendieron un momento por la lluvia y luego al final pues conseguimos llegar después Y currrir un poquito todo todas las músicas que hubo en que hubo en que hubo en, la, en el pueblo eh, una parte más importante es el berry rock que estuvimos siguiendo el concurso uh -huh. y que sabe en los ganadores bueno saben todos los participantes y los ganadores saldrán destacados el mes que viene bueno un seguimiento importante como podemos ver que les suongo que os habrá cuestaabblo vuestro también tanto en cuanto a fotografías como en como en cuanto a los textos ¿no? el, el hecho de, de contar un poco con, con toda, todos prácticamente todos los conciertos que se hicieron en fiestas Sí, la verdad es que sí porque es que había hasta demasiados aunque quede <risa> mal decirlo bien no sé porque muchos, por ejemplo había muy poca, muy poca gente porque coincidían dos conciertos a la vez uh -huh. había un concierto en la zona de las Chondas a la vez que estaba el Berry Rock entonces pues se notaba que aparte de ser un poco pronto igual para el concierto y ser grupos igual no muy conocidos uh -huh. Estaban con muy poca gente Luego ya, pues cuando ya empieza un poco la hora más nocturna Que igual yo creo que la hora más musical Pues ya empezó un poco a haber más gente en todos los conciertos Y sí que había más, más público en, en todo en general hmm. eh, Bueno, entre los artículos que, digamos, escapan a esta... Bueno, pues a este tema general de, de este mes, que es el de las fiestas, pues tenemos por una parte uh, pues una especie de una presentación de algunos de los equipos, algunas de las secciones del Club Deportivo Mendialdea, ¿no? Sí, han querido dar un poco a conocer todas las secciones que tienen, porque al final pues trabajan en varias, pues el gimnasia rítmica, natación, en fútbol sala, baloncesto y taekwondo, creo que es la otra en las que participan y luego también pues darles un poco a conocer pues toda la, todas las colectivos, todas las secciones que tienen y un poco para las actividades que organizan día a día, bueno, día a día a lo largo del año. Mhm. Uh -huh. Y por otra parte, pues tenemos también un, un reportaje dedicado a esta casa, ¿no? A, a Berriozar y Riatia, a Radio Berriozar, que en la que, bueno, eh, hablamos también del, del comienzo de curso de, de esta de esta radio y de esta nueva etapa, en la que, digamos, estamos un poco metidos todos. Pues eso, por supuesto, <ríe> había que cubrir un poco otro medio más de información que va a estar en el pueblo, que va a divulgar pues, las actividades que se realizan y yo creo que va a pasar un poco... Pues es lo que tiene la radio, ¿no? Es una presencia más directa de las actividades que se hacen, ¿no? Nosotros al final hacemos mensualmente la revista y vosotros en la radio vais estar día a día un poco contando lo que lo que pasa en el pueblo. Bueno, en total, eh, 24 páginas, eh, en blanco y negro y a color, también, que este año, hoy, este mes, perdón, se, se agradece, ¿no? Esa, esa presencia del, del color y digamos que es un número... Mmm, Bueno, es un número especial por el hecho de ser el número de fiestas, pero también porque marca el inicio de una nueva temporada, de, de un nuevo curso, como comentáis también en, en, pues, en el editorial. Mm. Eh, digamos que es ya vuestro quinto curso, ¿no? Es eso de, es, es, nuestro este. quinto curso empezamos ya de pues cuatro años, esta es la quinta temporada que estamos en la revista con las mismas ganas yo creo que desde el principio sí que ha ido renovando un poquito a la gente porque al final son 5 años y esto casi es un trabajo casi voluntario uh -huh. entonces al final pues sí, quedé un poco renovando desde el primer el primer grupo que, que inició la revista, pero bueno yo creo que la gente ha cogido con ganas y sigue participando uh -huh. y lo que comentabas de la página en color, pues mira, es una una suerte porque al final pues este mes han entrado algo más de publicidad y lo que siempre estamos dentro de la revista es primar que la revista que lo mejor posible entonces uh -huh. hemos decidido pues meter pues, cuatro páginas centrales en color que habíamos tenido que retirar desde, con, con la crisis humanidad Sí, eh, de hecho me imagino que no será nada fácil eh, llevar a cabo un proyecto de estas características de forma pues casi voluntaria como estabas diciendo uh -huh. tú Y, y luego aguantar 5 años, que, que no es poco hoy en día. Pues es complicado, nosotros tuvimos la suerte, porque fue una suerte empezar antes de lo que llegaba viendo siendo la crisis, empezamos muy fuerte, o sea, empezamos con 12 páginas centrales en color, cosa que hemos tenido que ir quitando por reducir sí. costes y reducir material al final, porque no llegábamos a poder llenar, no llenar las páginas, porque el contenido en el pueblo hay mucho contenido, lo que uh -huh. no llegábamos era a poder costearlas. La uh -huh. verdad, los reactores no es que cobren especialmente mucho, del beneficio se reparte un poco en, en la gente que ha participado en ese número de la revista, pero sí que habíamos tenido que reducir páginas porque al final veíamos que era muy, muy complicado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de todas formas, me imagino que... De aparte de las dificultades para poder salir mes a mes y de poder llegar eh, puntualmente a todas las casas de de Berriozar, la valoración será buena de estos de estos 5 años, si no lo no seguiríais, ¿no? No sé sí, si sí, la valoración <risa> es muy buena, hombre. Cada uno hace lo que quiere dentro de lo que cabe, ¿no? Porque hacemos reportajes que nos interesan, buscamos cada uno las noticias en el pueblo, pues yo que sé, tenemos secciones igual un poco más fijas, lo vamos cambiando un poco a lo largo del año pero la verdad que sí sí estamos contentos Me, lo que hemos dicho la gente se ha renovando pero también es un poco pues pues gente que dice oye que tengo que ganarme la vida y con esto la verdad aunque quite poco tiempo pero sí que quita y luego hay gente uh -huh. pues que está más interesada en, en otro tipo de cosas pero la revista sigue en pie y seguimos adelante mhm uh -huh y mucho de lo que seguimos adelante que igual uno comenta antes es gracias a los comercios y entidades que colaboran el ayuntamiento el, pues, y las otros colectivos y tiendas que colaboran que al final son los que aportan su granito de arena y gracias a eso consigues ahí la revista uh -huh. gracias a todos ellos y gracias al, al trabajo un poco pues de, de este equipo de, de gente que lleváis Pues bastante bastante tiempo, algunos más otros menos, pero uh -huh. pero que que lográis que todos los meses pues salga salga adelante una revista gratuita, por otra parte que no lo, que no lo hemos dicho, no lo recalcamos uh -huh. lo suficiente, ¿no? Gratuita y que llega a todas las casas. Sí, llega a todas las casas, emitimos 4000 ejemplares, 3800 se buzonean a todos los buzones, que es importante porque coge más o menos toda la zona. Ahora con Artiberry habrá que ver un poco que los vecinos establezcan ahí para también llegar, entonces habrá que subir la tira y ver, pero sí, la verdad que es un trabajo mes a mes pues pues duro, porque al final son páginas hay que llenar, hay que coordinar todo, pero uh -huh. la verdad que lo hacemos con ilusión, y estamos contentos. Muy bien, pues eh, enhorabuena por este nuevo número, por esta nueva temporada, este nuevo curso. Ai karekin, euskara ikasi eta jakingo dozu. Ateak zabalduko dituz. Bueno, el menudo día estamos teniendo hoy, se nos ha metido ahí esa música cuando nos estábamos despidiendo deña aquí. Y ya entramos en la recta final de nuestro programa, solamente siete minutitos eh, para las 10 de la mañana eh, y para, bueno, pues para que demos comienzo ya al fin de semana. Como se merece Para que nos vayamos de fin de semana Bueno, vosotros me imagino que todavía os quedará Algo de vuestra jornada laboral por delante Pero bueno, nosotros no Y ya estamos deseando Que, que lleguen estos dos días de fiesta Que nos vienen muy bien ¡Vamos! Nosotros ya eh, nos vamos a marchar enseguida, no sin antes recordar varias eh, cuestiones de cara a este fin de semana. Eh, en primer lugar, recordaros que el Ayuntamiento ha decidido cambiar de ubicación el mercadillo de los sábados. Por tanto, mañana eh, ya no estará el mercadillo semanal en la Plaza Euskal Herria. Eh, junto al centro de salud sino que se encontrará en la calle rota en la calle rota entre las calles cañadas real de las provincias y la, la calle lanceluce eh, junto a la escuela infantil que actualmente está en construcción eh, por lo tanto bueno pues eh, estado atentos no vayáis como cada sábado al lado del centro de salud porque allí no estará el mercadillo sino que estará en la calle rota Y recordar también la agenda que tenemos para este fin de semana, mañana 24 de septiembre, el Club Motero 1 MC, afincados eh, aquí en Berriozar, organizará su quinta Oktoberfest Biker o su Oktoberfest Motera en su local, en la calle Caleberri 2 Bajo. Eh, como nos ha comentado antes el presidente de Unos MC, eh, José Ann, Eh, a partir de las 12 de la mañana habrá actividades eh, abiertas a todo el mundo, habrá un mercadillo de segunda mano, música, degustación de salchichas alemanas, diferentes tipos de cerveza y eh, degustación también de la cerveza de marca propia, de elaboración propia, Unos Brau. Y a las 4 y media de la tarde habrá una vuelta en motos y a partir de las 7 diferentes concursos como Socatira o Pulsos. <risa> Y por último hablamos también de ese 33 aniversario de la sociedad Los Cubas eh, que comienzan mañana. Las celebraciones eh, empezarán eh, a partir de las 8 de la tarde con una mesa redonda sobre Los Cubas y las fiestas que tendrá lugar en el propio local de la sociedad. Al acabar tendrá lugar un lunch para todos los presentes. Y sin más, esto era todo lo que teníamos eh, para hoy. Que paséis un fantástico fin de semana. Eh, nos vemos el lunes, como siempre, a las 9 de la mañana aquí en en Berriozar y RatiA en el magazine Berrión en el 100.8 de la FM. Ondo pasa, gutxi gasta eta txintxoak izan. Agur. tía la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu